Seguimos en la mañana Quermesera. Eh, tiempo de hablar con Ayelén Morales eh, de Pueblos Originarios. Han sufrido eh, un nuevo ataque ahí al proyecto productivo en el bajo Giuliani. Eh, Ayelén, Pablo Cucharini y Lautaro Ventivenua te saludan. Buen día. ¿Cómo andas? Hola. Buen día. Eh, Ayer, a ver, contanos, eh, ¿han tenido que erradicar alguna denuncia porque fueron víctimas de un ataque de desconocidos que rompieron parte de la actividad que realizan eh, ahí en el Bajo Giuliani? Sí, mira te comento. Nosotros eh, hacía dos meses máximo que estábamos yendo ahí al lugar donde mm. eh, las CCC ya tenían ellos proyectos productivos. Claro. Eh, eh, la CCC so, se solidariza con, con el movimiento de originarios en lucha al saber que teníamos un proyecto productivo para poder realizar de hortalizas aromáticas y medicinales. Uh -huh. eh, y al no tener eh, tierra para poder llevar adelante nuestro proyecto, eh, eh, nos ofrecen un lugar ahí en donde ellos están ya trabajando hace tiempo. Eh, a lo que luego de eh, verlo y reverlo, eh, aceptamos la, la, la propuesta y la, y la ayuda que nos dieron los chicos de la organización y comenzamos a, a trabajar hace eh, dos meses máximo allá en, el, en las tierras del Bajo Julián. Eh, bueno, luego de... Eh, Mira, esto no, sé, no, no supera los 20 días de, de que nosotros pudimos eh, plantar, llevar todos los plantines que, que habíamos podido hacer y las, y las plantas aromáticas, que para poder tenerlas, tanto a las plantas aromáticas como eh, a los plantines, tuvimos que hacer muchas jornadas de trabajo, nosotros nos, nos autosostenemos. Es un movimiento que está conformado por... Eh, comunidades eh, originarias y hermanos y hermanas que no están en comunidades y son de las diferentes naciones y pueblos. Eh, después de eh, un largo tiempo de poder juntar el dinero para poder conseguir eh, eh, justamente el dinero para poder comprar las cosas y viendo que se nos había dado un lugar para poder trabajar eh, decidimos concretarlo. Luego de dos semanas eh, que de hecho nosotros subimos fotos y celebramos en la página que tenemos en el Facebook, que habíamos podido llevar adelante el proyecto, eh, los hermanos y hermanas, la última vez que van eh, es el domingo, porque los fines de semana ellos también van a, a, a cuidar la producción, eh, se encuentran, esto sucedió el jueves 27 de agosto, con que habían unas herramientas de los otros chicos eh, ahí en, afuera de la casa en donde se guardan las herramientas mm. eh, en lo que ellos pensaron que bueno, que estaban los otros chicos trabajando cuando van a ingresar se dan cuenta de que no, habían roto la puerta estaba todo dado vuelta y faltaban las herramientas de el movi del movimiento justamente eh, hasta ahí parecía un robo eh, Entonces, bueno, nada, eh, era una mezcla de bronca con amargura, eh, automáticamente llamaron a la policía y cuando se acercaron a, para ir a trabajar al, al proyecto, ven que eh, los plantines que eh, habíamos puesto estaban todos pisados, eh, las plantas aromáticas y todo lo que es nylon, porque nosotros los tapamos con nylon y eso ya que con el tema de las heladas para poder cuidar las plantas, los nylon estaban todos cortados y las plantas aromáticas y medicinales justamente estaban cortados desde el tronco. Uh -huh. ¿sí? Tenían un corte limpio. Ni siquiera era de que o las habían quebrado o las habían arrancado. Eh, esto fue entre, eh, ya te digo, el domingo fue el último día que estuvimos allí, y fue esa semana que llovió martes y miércoles, por eso los hermanos y hermanas no se pudieron acercar al proyecto, ya que viven en los barrios periféricos de Santa Rosa, y ellos recorren varios kilómetros porque van en bicicleta hasta allá. Eh, entonces se, se encuentran con esta situación. En, en ese transcurso de esos tres días pasó esto. Eh, nosotros, como contábamos, no no sabemos quién fue, o sea, la, lo, la realidad es que a nosotros y a nosotras nos, eh, nos causó mucha angustia porque en realidad nosotros vimos de que se metieron con la comida de los hermanos y hermanas, ¿no? Eh, aparte de eh, viendo la situación difícil en la que estamos transcurriendo. Eh, esa producción iba a ser para que los hermanos y hermanas, que son 10 familias las que están trabajando, puedan llevarse eh, parte de la producción a su casa. Eh, entonces el dolor más grande fue ese. Eh, lo que nosotras decimos, y nosotros decimos es que se metieron con la comida de los hermanos y hermanas. Eh, Ayelén, eh, eh, sí. ¿rompieron todo? Eh, ¿Pudieron rescatar algo? ¿Quedó algo sano? Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes van a continuar ahí? Porque eh, la CCC viene denunciando este, este ataque que sufrió hace unos días, no es el único, que viene ocurriendo ya en febrero, ya el año pasado. Eh, ¿Ustedes van a continuar ahí? ¿Qué van a hacer? La verdad que nosotros no, no sabemos qué hacer, mm. eh, porque la realidad es que no estamos en una situación... ...económica para poder soportar que nos hagan esto. Claro. Eh, ya te digo, a nosotros nos llevó meses y meses... ...de poder juntar el dinero y, y poder eh, conseguir las semillas... ...para poder llevar la producción. Entonces, eh, vamos a ver, todavía no sabemos qué, qué podemos hacer... ...pero más que nada por eso, para nosotros es algo muy nuevo... Mm. Eh, Quizás los compañeros de la CCC, como vos decís, ya lo venían, ellos peor porque ellos ya lo vienen pasando, pero para nosotros fue como un golpe que no lo esperábamos. Claro. Eh, y más con el tema de que eh, justamente nosotros como pueblos preexistentes que somos, como comunidades que venimos de, de, de mucho trabajo, de, de un sector que es vulnerable y, y quieren invisibilizarnos, eh, El que nos pase esto es justamente porque eh, aún teniendo los derechos y artículos y decretos y, y, y leyes que, que nos amparan a nosotros como naciones y pueblos originarios, nos vemos afectados a su vez porque nosotros seguimos sin tener el acceso a las tierras aptas y suficientes. Las comunidades y hermanos y hermanas originarias vemos de que ese derecho eh, eh, que es necesario para nuestro desarrollo y producción, todavía nos vemos imposibilitados a poder tenerlo. Sí. Y, y justamente que nos ocurra esto es como que nos descolocó, es la realidad. Sí. No esperábamos, nosotros no sabemos quién fue, por qué fue, eh, a causa de qué lo hicieron, pero sí nos causó mucho dolor y mucha angustia, porque no dejamos de ver de qué, no sabemos si fueron hermanos o hermanas que, que hicieron eso, o hermanos del pueblo argentino, o lo que sea ya, viendo de que eh, justamente en esta situación difícil en la que nosotros venimos atravesando, para nosotros eh, como eh, pueblos originarios el, el tema de la tierra es muy importante. Pero no por un valor económico, sino por eh, la conexión y el valor y el respeto espiritual que nosotros le tenemos a la Tierra. Ah. Entonces nosotros no lo vemos como una simple producción o una simple cantidad de plantas que nos rompieron. Los claro. vemos desde otro punto y desde otro plano, ah. eh, en donde nosotros justamente eh, no, no pensábamos que se nos iba a faltar el respeto de esta manera. Entonces como... Eh, Nosotros ya lo veníamos diciendo en las diferentes conferencias que nos hicieron o entrevistas, de que es más que nada una angustia y un dolor profundo el que tenemos más que, más que enojo y bronca, porque la realidad es esa. Una herramienta uno puede trabajar muchísimo y luego la vuelve a comprar, pero el valor que nosotros le dimos a ese lugar, el valor que le dimos a cada una de las plantas que nosotros mismos plantamos, eh, es otro. Eh, bien, Ayelén, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés. No sé si querés agregar algo, si no muchas gracias por estos minutos. Eh, no, la realidad es agradecerle a los medios de comunicación que, que nos llamaron y, y, y les importó eh, quizás la, la problemática que muchísimas de las comunidades originarias eh, venimos atravesando a lo largo de los años, que es justamente... El no poder la, tener las tierras aptas y suficientes para nuestro desarrollo y producción, eh, que ese es el tema principal y primordial, que es la problemática que tenemos muchísimas de las comunidades originarias, no solo acá en La Pampa, sino a lo largo y ancho del país. Eh, así que nada, eso y, y gracias por solidarizarse y, y poder comunicarse con nosotros y nosotras. Eh, bien, muchas gracias. Que tengas buen día, Ayelen. No, gracias a ustedes. Bien, eh, Ayelén Morales, es eh, longo de la comunidad Pillán-Puyú. Eh, sufrieron el ataque. Eh,